y su nuera Ruth no tenían quien las cuidara. Sus maridos se habían muerto, no tenían amigos, eran muy pobres y estaban pasando hambre. A Ruth se le ocurrió una idea. Ya sé dónde podemos conseguir alimentos, dijo. Es época de cosecha. Iré por los campos recogiendo el trigo o la cebada que se le caiga a los agricultores. Un granjero muy bueno de nombre Booz. Vio a Ruth recogiendo las semillitas de grano y dijo a sus hombres, ¡Dejen caer grano a puñados para que esa mujer pueda recogerlo! Fue muy amable con Ruth y decidió velar por ella y por Noemí. Por los campos, trigo y cebada juntó, junto para Noemi también, para las dos pastor, trigo y cebada juntó, trigo y cebada juntó, junto para Noemi también, para las dos pastor. Oh, De Bara que sí. A Ruth trató con cariño.